show the ballet on the burning stage the documentary scene upon the fractured screen the dreadful poem scroll upon the crumpled page there's a policeman with an soul at a scene whose head is on the pole He grunts as he fills his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 At last the 1998 show, the situation tragedy Grand office liquid with soap, With hangers with no hope The water gallery the flooded gallery There's a girl who was good, well not sure, is desperate for her father's love, Leaves the hand beneath the glove is what she needs to hold Before she doubts her morality she decides that she is one And the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors start, sounds if the show is through. Silent looks await the cues, at the pose of lashes smiles. At last, in 1998 show. The song no one ever sings, the curfew chorus is the comedy divine, the bulging eyes are Hola, buenas buenas noches a, a, a toda la gente. Eh, estamos en Radio Cook, Radio Cook estamos en la radio libre eh, de eh, capital del autodenominado Principado de Asturias, Neste autodenominado Reino de España, en el que bueno en el que viven muchos años que, que en un, un día vendan de y bueno es lo primero que tengo que, que contaros lo primero que quiero que quiero contaros y que bueno para empezar ¿eh? que llegue el primer programa después de del cambio del cambio de hora ya estamos en el horario en el horario de invierno ¿eh? Eh, ya tenía que estar de fecho, aunque reñiera en ya tenía que estar aquí María, que siempre está quejando de que, de que con el horario de verano que no puede, que no sé qué, que no da tiempo, que tiene que ser en el de, en el de invierno. Y, pero no está, no está. Por embargo, Macetu ma sí que está, Macetu ya, ya llegó. Buenas noches, Macetu, buenas noches. Eh, este este eh, ya, oh, joder, pues a la hora, normal. También ya verdad que, bueno, pues... que arrancó un en antes de, de lo que lo hacía en los últimos tiempos y ya que bueno, pues hoy ya, salí de trabajar, vine para acá derecho no maté el récord, ¿eh? el récord tangulo en, en 13 horas y hoy no fueron 13, no llegaron al las 13, fueron 12, 12 y 20 aproximadamente teniendo en cuenta que pare tres cuartinos de hora para pa comer, pues oye Lo que pasa es que bueno, esta vez es más, más simbólico ¿m? que la vez que, que cumplí el 13 porque, porque, claro, no vi, no vi el sol en todo el día Puedes decir, vaya, que tuvo un blog Que yo no lo sé siquiera porque no vi el cielo Vamos a decirlo así, no vi el cielo No vi el cielo ni tan siquiera vi la luz del, la luz del día No, porque, bueno, pues ahora con, con este horario de invierno Entro a... a trabajar de noche ¿eh? Eh, y como yo trabajo en un despacho interior pues allí no tengo ventana, no veo el cielo ni veo la, la luz del día eh, lo normal sería que bueno pues que saliera a, a comer, no, no pero como allí tenemos un un, un una cosa de esas que, que toda la vida fue una cocinina y que ahora llamen un un office un office, un office en el que, entre otras cosas, está asitiado el, el servidor, el servidor de, de red, eh, el servidor de red de, de toda la de oficina, está asitiado allí en el, en el office, en el sitio en el que comemos, con lo que, bueno, pues está rumbando continuamente, los ventiladores están ahí van a rumbar, eh, y mientras estás, estás comiendo lo que sientes son... El, el rumbar de los ventiladores está subiendo en esa habitación En esa habitación interior y, y sientes el, el rumbar de los ventiladores después bueno pues fui derecho a trabajar otra vez a trabajar hasta las ocho y veinte más o menos de la noche que ya salí y claro ya era de noche otra vez con lo cual ahora mismo llevo 24 25 26 Aproximadamente unos 26 horas En sin ver la luz del día Si fuera un fonixero Un xorguista Eso podía estar bien Porque podía ser que llevaré Dos noches enteras de xareu y dormire pel día Pero por desgracia Non é o caso É que soy sencillamente Un miserable Soy un miserable Como lo dice el, el mi nombre Ese nombre que me puse eh, Ahí Hay 10 añinos Hoy día 2 de, de Payares eh, Del año 2017 Pues eh, Por estas fechas más o menos Más o menos estas fechas Del 2007 Estaba arrancando este este programa En Edonia No llevar verdad del todo eh, No llevar verdad todo Porque yo cuido que eh, en, en el mes de octubre, Bueno, cuido y celo perfectamente en el mes de octubre Ya fiz de, de algún programa De fecha tu, guardo todavía una grabación en, en casa eh, Que la tengo catalogada como el, el número cero la, la, la edición cero de anedonia. nada unos poquinos unos poquinos minutos nada más unos poquinos minutos pero bueno que tienen, tienen gracia yo tengo oye, tengo mucho ciño porque porque ya la grabación más antigua de este programa que se que se conserva de la que de la que esto arrancó ya os digo hay 10 años hay el el 2007 Bueno, pues eh, no funcionaba muy bien, estábamos todavía haciendo pruebas con todo esto de las nuevas tecnologías y no funcionaba muy bien el programa de grabaciones, de fáciles grabaciones, con lo cual, bueno, pues eh, pues no lo teníamos, muchas muchas veces los programas quedaban, quedaban a medias o o mismo o mesmo, oye, pues no se no se podían grabar, ¿eh? Ya estamos, no se podían grabar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora mismo este programa de anedonia va... en caso de que ahora sí se grabe, porque todavía puede pasar, aunque últimamente no falla casi nunca, todavía podría pasar guapamente que, que fallar el programa de grabación. Pero si no falla, si no falla, eh, este programa va, va a catalogarse como la edición 332 de anedonia. Yo un en mentira, en el sentido de que sería la, la 332 en eh, grabación de anedonia hay de algunos anedonias más, o bueno, hubo algunos anedonias más eh, yo que sé, pues a lo mejor estaríamos en realidad 340 bueno, tampoco va, va a ninguna parte, no lleva una cantidad grande Y era una cantidad grande cuando había poco pocas ediciones de Nedonia, ¿eh? Yo qué sé, pues cuando había 30 ediciones de Anedonia, pues lo mejor podíamos pensar, va, pues entre ¿eh? treinta y treinta y ocho, joder, pues hay una diferencia ahí notable, ¿no? Significativa. Puede ser, pero entre 332 y 340, pues tampoco llegue que tampoco llegue que vaya, que vaya muy para allá. ¿eh? donde que vaya muy para allá entonces bueno pues vamos a quedarnos vamos a quedarnos con eso y si bien la primera grabación esa que vos digo esos minutos sueltos que ni tan siquiera tan tan en el archivo en el sitio de sitio donde donde donde yo por la posteridad los los postcards de Macedonia ni tan siquiera tan ahí vienen de tienen de cobre pero bueno el programa que está catalogó con el número uno ya os digo que este tengo lo yo grabado y, y catalogó como el como el cero ¿m? el primer programa completo de anedonia que está que está grabado y que está en la red y que tiene el número uno y uno que, que titulé porque no te callas no sé si vos acordáis eh, de aquella vez que, eh, que el que el, el, el que de aquella y era el, el rey el reino de españa ¿eh? ahora sigue siendo rey pero antes ya era rey de, de rey normal ese más y ahora ya y rey en mérito ¿eh? bueno pues aquel día punchose pues, el así total ¿eh? eh, engarróse con uno que estaba diciendo no sé qué cosas y, y pegó yo unos barridos y dice que qué, qué, porque nunca callaba ¿eh? tuvo mucha eh, mucho predicamento aquello del por qué no te callas, ¿eh? por qué no calles, porque bueno, oye pues parecía unos, a ver, lo normal, miren ¿eh? oye, pues vamos a ver, no protocolar, tal también en una reunión de, de chefes de Estado y de gobierno, ¿eh? y cuando un jefe de Estado estaba diciendo una serie de cosas, ¿eh? más vaya, vaya eso menos, a ver, tampoco vamos a ponernos a valorar yo la verdad que ni siquiera me acuerdo de que yo lo que estaba lo que estaba diciendo pero bueno el el, el rey esti ¿eh? el rey esti contestó que por qué nunca llaba cosa que bueno pues también lleva bastante normal con un rey ¿eh? un rey en no un tiempo por qué andar sintiendo cosas que no presten digo yo porque si no no sería rey los reyes están para bueno pues para que la su voluntad sea sea ley no No sé, digo yo, digo yo, porque si no, ya anacrónico no Que cosa que yo con esto, igual de alguno puede decir Ah, mira, estoy, eh, estoy, estoy anedónico, está utilizando la ironía eh, Para pa dejar claro el so republicanismo y la su so aversión a, a la monarquía no, no, no, nada más, nada más yoñe O sea, eh, a ver, yo monárquico no soy O sea, está, está claro que no soy Republicano, entonces eh, pues mira, no soy tampoco republicano, es exactamente igual una forma de gobierno que la otra. A ver, los que dirán me pero por lo menos eh, un, un presidente de la República eh, eh, escogió lo gente, bueno, escogió lo oh, tuvo la ilusión de escogerlo eh, ilusión en el sentido de bueno, de espectáculos, de, de, espectáculo, de, de, de cosas no real. Tuvo esa, esa ilusión, esa fantasía de escollero Pues un porcentaje muy pequeño de la, de la gente Que vive en el, en el Estado en cuestión Que se haya gobernado por un presidente de la, de la República Entonces al fin y al cabo yo no lo considero mejor que, que un rey ¿eh? Un rey siempre queda más, oye, no sé, estéticamente ya más guapo También es verdad que yo siempre dije que puestos a a valorar cuestiones estéticas lo realmente guapo guapo no era, no era un rey y era, era un emperador. ¿eh? Yo pienso que si, si nos dejamos guiar nada más por, por cuestiones estéticas, lo guapo guapo y yeah, eh, un emperador, un, un imperio. ¿Eh? Eso y lo, lo que ya es realmente Oye, fetera ahí, chachi Que pues desde todo, joder, que guay, ¿no? Un, un imperio Eso sí, no, tampoco un emperador De los de ahora Bueno, que ahora, no sé si hay Ahora que lo pienso, no sé No sé dónde puede haber Todavía un, un emperador Bueno, el del Japón lleva un, un emperador, mira ese, El Japón sigue siendo un imperio Sí, sí, sí, bueno, no sé si Y en imperio. pero nunca me puse yo a mirar cuál era el nombre, el nombre sí, oficial de, de, del Japón. Eh? Pues imperio del Japón, quedaría muy guapo. ¿eh? El, el imperio ya quedó para Pau, pero porque bueno, tenían una serie de territorios por ahí que fueron perdiéndolos. Pero bueno, siguen teniendo. No tienen imperio, pero tienen emperador. Bueno, pues a mí lo dicho, los emperadores parecen una cosa mucho más estética que, que los reyes. Pero eso sí, también. un emperador como el del Japón, que, que sale vestido con un traje y una corbata. Eso ni emperador, ni, ni una mierda, no ni nada. Un emperador tiene que decir, no sé, tiene que una capa de armiño, joder, una, una, una corona doru que pese, ¿eh? un collarón gordo y tal, no sé. <risa> Mira, le di corazón de pies se me mete en el, se me mete en el chat. <risas> Padre mí que quería poner otra cosa lo que pasa que ¿eh? lo que pasa que, que me parece a mí que no que no ni, entro, no ni entro tanto pero bueno pues va a quedar con el lady corazón de Pies esta esta noche ¿eh? bueno pues lo que pues decía que ondetean los emperadores pero es un, o, o los emperadores o, o tengo lo tengo lo dicho más veces los emperadores o Lo, los caudillos Caudillos, no digo caudillo como, como ese que hubo aquí Que se decía, se me dijo oh, A mí, llamarme al caudillo No, no, un caudillo me refiero a un jefe tribal ¿eh? un, un de esos gochos ¿eh? Con barbes y, y con Con una armadura de cuero eh, dime ley la de corazón de pie Dice, jaja, ja, no te burles Bueno, me, pues Ley de corazón de pie o ley de corazón sentada, si quieres, pero. <ríe> Ay Dios. Bueno, que sigo, sigo yo con la media triba acerca de, de, los, de los imperios y los jefes y los tribales. Los jefes tribales también me parecen estéticamente interesantes. ¿eh? Siempre que vayan sucios, ¿eh? con una armadura de, de cuero reforzado, manchada de, de sangre. Sí, manchada de sangre. Y, ...y que llevan un, un casco... ...ostia, si tiene cuernos el casco... ...y ya, ahí ya, ya él, él no va más... ¿Mm? Y, ...y bueno, una... ...una espada manchada... ...de, de sangre de los enemigos... Oh. dice dice le di corazón de pie... ...dice, hola Lord Miserable... ...sí, ah, bueno, sí, sí, soy yo... ...mira, voy a ponerme... ...ay, nunca me había yo denominado... ...a mí mismo Lord... ...bueno, pues Lord, puede ser... guapo los miserables de más joder qué guay los miserables emperador de anedonia Uy, padre voy a quedarme con voy a quedar con ese título de todas maneras a ver yo <coughs> no estaba hablando de emperadores ni de jefes tribales eh, porque tuviera intención de hablar aquí de, de formas de gobierno no lle no, no, no, no, la intención falar de hablar de formas de gobierno lo que pasa que bueno salió el tema hablando de del rey así ¿eh? es que ahora ya en mérito y antes era nomás un rey eso ya evoluciones no porque ahora es más que en antes antes era nomás un rey y ahora lle un rey emérito. ¿Mm? qué guapo no en como como yo qué sé pues hay un papa emérito. mérito de, debe ser un poquillo por envidia también eh porque yo creo que lo del papa emérito... mérito Fue, fue antes que lo del rey emérito, para no estoy seguro, tampoco pensé que estas cosas, pues, igual pensáis que que lo que diga yo y es verdad, no no es lo que primero que se me ocurre, tampoco nada de, ¿eh? pero bueno la cuestión es que sí que ahora ya yeah, rey emérito hay 10 años, ¿eh? más o menos diez años por estas fechas, se es mana que días arriba, se les mana que se abajo eh, pues estaban en una reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Y en esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno, pues un presidente de la República, eh, púsose allí a espotricar contra, ya me voy acordando, contra el jefe, o el ex, eh, ex ya no era, contra el ex jefe de Gobierno del Reino de España. Y entonces, bueno, pues el rey de España sintióse todo ofendido ¿eh? y dijo y eso de, como ye que nunca callas, ¿Eh? y quedó con la gana, ¿no? dijo nada más, ¿por qué no te callas? Pero lo que realmente tenía ganas de decir, ye, ¿por qué no te callas, hijo de puta? ¿Eh? Seguro que tenía ganas de decir eso, lo que pasa que, bueno, cortóse, cortóse y un decir, porque ya en, en ese contexto, pues. pues decir esa cosa, ¿eh? soltar ese ex abrupto de por qué no te callas, pues va, igual ya nunca no daba bien. Que yo lo que pasa aquí, Dios e la vuelta, ¿eh? Dios y la vuelta. Y entonces todo el mundo decía, ah, mira, qué guay, el, el rey, ¿eh? este rey tan tan chabacano, tan campechano que tenemos, ¿eh? que tan campechano que llega hasta se permite insultar en, ¿eh? en una reunión de este, de, en una cumbre, ¿eh? una cumbre de jefes de, de Estado y de, y de gobierno. Bueno, yo lo que te la, ¿eh? la chabacanería. El de agora que hay menos chabacano, joder, campechano, coño. El de agora que lle menos campechano, pensáis que, que también... ¿eh? que también insultaría así a Dakin en, en, ¿eh? en una cumbre de seis bah, igual no a lo largo de allí menos que menos echan y más en ¿eh? más pues, y estas cosas bueno que se yo, habría que ver qué veo en la, en la situación el caso y que bueno pues que, que en aquel en aquel momento ¿eh? en el que en el que el rey agora Emérito eh, soltaba el exabrupto abrupto ¿eh? Bueno, pues, estaba arrancando el programa este, el anedonia. El anedónico miserable todavía no existía, ¿eh? todavía, todavía no naciera. Eh, mmm, todavía ni tan siquiera se, se empleaba como sintonía este disvisos cabaret del que estás ya seguramente más fartucos que Dios, porque, ¿eh? porque los toles, toles hermanes, no, no pares de, de sentirlo. ¿eh? anda, confesáis que estáis más fartucos que Dios del del This Vicious Cavalry además como, en antes de aquella ponía cancioninas, igual oye, pues, siete cantarinos en, en un programa de una hora siete, o incluso a veces más, podría ser que podría ser que fueran más, pero, bueno, y por lo menos ponía así, un poco de varia ahora, bueno, pues, ahora igual en hora y media pongo un par de ellos ¿Eh? gracias aquella aquel día aquella noche y que desde que yo el el programa al extra del del rey ni siquiera puse la sintonía de dis Visos cabaret puse puse una de una versión de de brin ferrer de last time goodbye el cantarín de de casa blanca de la de la peli que dediqué después unas semanas después desde que un programa entero a a a ese cantar y a poner diferentes versiones del del cantar de Asturias o Osbai esa noche ya por de la sintonía fue fue un cantar de Jaime Ferrer que curiosamente pa bueno pues pa Para ilustrar un poquillín este, este momento y para pa descansar el, el garguelo, dije yo, oh, estaría guapo, eh, estaría guapo recoger los cantarinos eh, que pusimos en aquellos sentamos para pa ponerlos esta noche y que la, que la gente lo sienta. Pero bueno, eh, como Anedonia, una de las sus señas de identidad, Ya precisamente la de las Pues bueno, qué mayor pifia Podía haber eh, Que escaecer eh, en casa El yapicerín de música ¿Mm? Bueno, pues sí, quedóme en casa que, que, que, que yo lo que pase Pues no pasa nada eh, no pasa nada Que no tenía sintonía Bueno, pues busquéla en internet A ver si en algún sitio en internet Había esa sintonía Oye, eh, donde yo solía ponerla En unos tiempos que ya era tan vago que no tenía ganas de traerla eh, que llega el, el sitio este el vetorella resulta que el vetorella ahora ya no está o sea el vetorella sigue estando pero por lo que me decía aquí hay que registrarse y la de mi madre y que si meter un correo electrónico o, o la cuenta de facebook o, o la de mi madre y anda hombre que den por saco tengo que toparlo en otro sitio y con el cuento de que de Cuba de Vendetta, ¿m? pues de aquella ya, ya veía la película sí ya veía la película pero bueno con el cuento de que está se popularizó tanto pues resulta que ahora hay luz también en, hay luz también en, en el YouTube ¿eh? entonces en el YouTube tal disbios escabare y a la venga pues pues ponchelo ¿eh? estoy yo pensando joder pues yo sugeriría que que todavía anuncaba no la película pero sí porque acuérdame la persona con la que fui al cine a vela y, y no puede no puede ser que fuera ella de aquella eh no no no no bueno igual ya podía mirar algo ¿eh? podía mirarlo tengo internet aquí delante no tenía más que, que escribirlo bueno venga cojones voy voy a escribirlo porque oye no quiero yo no quiero yo fastidiarme quedar con la con la duda a ver voy a ponerlo en en internet V de Vendetta Peli. Que quede claro que yo la peli estoy que, que se casi seguro de que si no pongo nada. V de Vendetta 2006. Sí, pues mira, este programa arrancó en el 2007. Lo que quiero decir que, que ya existía a la peli de, de V de Vendetta. ¿Qué cosas que cosas eh, tiene la, la vida yo pensaba que todavía no bueno el caso y que nada busquen en el en el youtube eh, al contrario y, y púsela sin sin mayor eh, sin mayor problema eh, después cuando cierre voy a poner un, un cantar de cierre que también lleva muchos muchos años no lleva tan férreo como la sintonía eh. con la sintonía soy con la sintonía soy uy, paso pasó ahora que no se me siente a ah, por cierto descubrí que, que el problema que estoy siempre quejando de, de los cascos no lleva los cascos de la conexión a, a los cascos porque este esta semana joder vamos a ver Oye, ni para dios eh. ahora no hay dios que no eh, joder siéntete va mierda y cascos de, de casa, de auriculares de casa y entonces ¡Eh! ah, ah, ah hoy, hoy hoy no no ahora no se me siente, a ver, eh, eh, a ver si cambio de, de, de clavilla y a ver si se me siente mejor. Uy, que baja, está ni, ni en garra. Ay, ¿dónde estás? Aquí. Eh, hola. A ver, a ver si lo pongo, si lo pongo aquí. Uy, que perdí la Ah, no, está aquí, joder, estoy flipado, pero de, de, de, de, pero ¿de qué está hablando este? ¿Qué está haciendo? ¿Sabes lo que pasa? Que diez años después, si no estás ya, si no estáis ya fechos a ello, eh, si no estáis, uy, a ver, a ver, ¿dónde, dónde, ah, ay, joder, y para arriba cuando, cuando consigo que conecte el sonido, ah, joder, hostia, no, quita para allá, quita para allá, Porque, porque quedo, quedo sordo. Entonces, es, a ver, pongo la asina. Oye, pa Dios, estoy terrible. Pero terrible, terrible, o sea, a ver, joder, pues. Esta semana es que me que traje yo de casa, los auriculares ¿eh? tienen que sonar. Me cago en la puñeta. A ver, no, no hay más clave. Si esto es esperequio. a ver si estaba mejor. A ver. vamos a y es que sabes lo que pasa así ah, estaba bastante mejor a ver si esta la pongo y suena no pues esta la pongo y ya me esto lo mejor que quieras pero tampoco nos suena Ay, dios mío bueno pues tendré que y, y mira que me joroba, pero bueno pues no me quedará otro que que así sin, sin auriculares el programa bueno ya lo que ya lo que hay A ver, lo que pasa es que bueno, déjame controlar un poquillín, vale, sí. Ahí, si fallo desde aquí, no, no han distorsionado. Uy, se metió otra, otra persona al, al chat. Bueno, no se metió al chat, pero pero se identificó como L. Uno un, un, una tal L. ¿Eh? Bueno, pues buenas noches. L. ¿Eh? Que con qué, con qué estaba yo? Ah, con eso que decía que estás hermana, pues ya la la pifia más más absoluta porque ni tan siquiera ni tan siquiera recordé recordé traer traer el ya pizzerín de música ¿Ya bien? y es lo que y es lo que hay pero bueno no pasa nada yo os digo eh, para cuando a, acabe el programa voy a poner eh, ese cantar que yo por pues digo que no es tan ferro como la, la sintonía que la sintonía ha sido muchos años poniéndola no, no sabría decir cuál es el primero el, el primer programa en el que en el que la la sintonía de disfisos cabaret supongo que ay marchó la marchó la ley de corazón de pie la ley de corazón de pie igual si lo igual se lo sabe porque yo cuido que esta mujer sabe más de Danedonia que, que yo mismo ¿eh? curiosamente curiosamente pero bueno eh, No sería muy para allá, no sé si fue en enero, febrero, por ahí del, del 2000, 2008 No, espera, sí, del 2008 Ya empecé a, a poner el Disfixius el Cabaret como, como tema ¿eh? Como tema de sintonía eh, eh, La de que no te... que no nos pillen, que no te cojan de, de, de con dos Se empecé a poner a como cantar de cera mucho después fue una época que tuve yo así bueno pues un discurso muy una época de discurso digamos muy político no digamos más bien muy muy reivindicativo no tampoco muy que chica ¿eh? muy que chica muy fartuco de muy fatuco de todo eh, dile de corazón de pie aquí estoy, cuál era la pregunta que si que si te pescancias tú ¿eh? con eso de que ya es tan sintiente de, tan sintiente de anedonia que si te pescancias y si sabes cuál fue la, la primera güey cuál fue o oh, joder otra vez. no si lo del perdón y todos estos perrillos que estoy pegando de hecho de vez en cuando son una cuenta de, de de los auriculares de que los pongo de que los quito de que suene muy alto de que suene muy bajo de que me fan daño los rollillos de bueno ué, ué, ué. sí esto también viendo ¿eh? viendo lo mismo que la la pregunta ¿eh? Eh, ley de corazón era si si usted como Como sintientes de Anedonia, que posiblemente sintió más veces Anedonia, que le sintió el propio anedónico miserable Bueno, posiblemente no, seguro. <risa> seguro, porque yo no lo sentí muchas veces A lo mejor sabrías decirnos cuál es el primer programa de Anedonia en el que la sintonía fue el Disvisus Cabaret de V de Vendetta ¿Mm? el primero bueno no sé porque alternó con alternó con de algunos otros lo que pasa que si sí llegó un momento en el que se convirtió ya en la, en la sintonía en la sintonía permanente ya ya fue siempre ya fue siempre el difícil cabaret yo pues digo ya no me acuerdo muy bien pero supongo que fue en febrero o marzo de de aquel de aquel 2007 en ¿eh? aquel año 2000 2007 El cantarín de cierre, que yo os digo que no llega ferro, porque de hecho en cuando dame la dame la venada y pongo otro totalmente distinto, pues bueno, no, ese ya, ese ya fue años después. No sabría decir, decir cuándo, ¿eh? pero bueno, ya fue, ya fue tiempo después. Eh, en cuanto a otros cantarinos, pues puso unos cuantos eh, bueno pues que podríamos decir un poco míticos, un poco míticos, un poco que ya que ya suena en anedonia. En y eso fue lo que los que decidí meter en meter en el, el yapicerín de música para ir este mes, que voy a usar este mes de este mes como bueno pues un poqueñín como celebración del aniversario. Pues voy a, a ir metiéndolos. que ya lo que pasa? <risa> quedó quedóme en casa entonces bueno pues no sé no sé exactamente qué, qué cantares voy a voy a poner mm, ahora bueno pues ya llevo 34 minutos de, de programa según dice la, la grabación eh, eh, qué aquí eh, nada no eh, eh, eh, ya sé que vosotros no os pasa nada pero bueno pasa más a mí que, que quedo en sin en sin sonido bueno, cosas que pasan en las radios libres si esta radio fuese láser o, o fuese una radio comercial cualquiera o fuese un, una una radio pública eh, pues seguro que estas cosas nunca saben Pero como llega una Radio Libre, ¿eh? hay Radio Cucaracha y la, la Radio Libre Nubiegu no eh, Aquí estas cosas, y, si pasan, ¿eh? si pasan Vamos a, a, a sentir un, un cantar ¿eh? por algún motivo Yemítico de Anedonia? No, no, este no es mítico de Anedonia y uno que pongo últimamente porque me, me sale por ahí, tampoco hay que Que tenga un motivo un especial para ponerlo, pero apetezme, y básicamente apetezme descansar un poquillo en el gargualo, luego seguimos. aquí aquí aquí seguimos seguimos con Anedonia, sigue sintiendo la radio libre dubiero sigue sintiendo radio cucaracha en el 107.3 la frecuencia modulada o en el www.radiocunca.org, por los por los dos sitios por los dos sitios suena ¿eh? eso es directo ya sabes sigue Eh, eh, ¿qué, ¿Qué día y hoy? Eh, hoy es día 2 <risa> Día 2 de Payares del año 2017 Si sí, ese día, eh, son las 21 y 40 minutos de, de, la, de la noche Y estás eh, en la francia horaria del meridiano del Greenwich Entonces, Y que estás sintiendo lo, lo que te digo en directo eh. Tú estás en el 107.3 de la frecuencia modulada estás en el www.radioqca.org si llega cualquier otra fecha cualquier otro día posterior pues entonces eh, puede ser que teas en el 107.3 de la fabricación en también puede ser que teas en el radioco.org también también pero también puede ser que teas sencillamente sintiendo lo descargado del archivo punto del archivo punto org ¿eh? pues también perfectamente eh, Si una fecha anterior, ya te digo, en antes del día 2 de Payares entonces sí que estás viviendo algún tipo de, de fenómeno paranormal. ¿Eh? Sí, paranormal o para anormal, no sé, no sé. ¿eh? Sería cuestión de cuestión de, de decidirlo, de estudiarlo. Y bueno, aquí, aquí sí el, el, el anedónico miserable que está celebrando No eh, el so décimo cumpleaños, pero sí el décimo cumpleaños de, de anedonia Ya os digo, por estas fechas hay más o menos 10 añinos que, que este programa arrancó ¿eh? Arrancó, arrancó no chobre, porque más que que en el momento preciso que arrancó Estaba yo todavía trabajando de de telefonista ¿eh? telefonista un, un oficio que me madre de Dios, el recuerdo uf, dios que me sentaba madre con los míos con los míos cuatro no cuatro no un poco más 500 y pico euros de que después con el tiempo convertieron en De aquello yo cuido que ya que ya ganaba Seiscientos euros ¿eh? el mio trabajo consistía nada más sentar sentado Cuando entraba en Pelapuela preguntáis qué quería, cuando llamaban por teléfono Coyelo ¿eh? eh, joder, qué pasada. La verdad que, la verdad que, que una pasada. Nada más fácil aquello, cogí aquellos perros y tan feliz, no como ahora, como ahora, que, eh, que, que para ganar wow, más de dinero, que no quiero absolutamente nada, yo querría. O, o tendría suficiente con aquello sobrevivía me con lo que ganaba en aquel momento pero no ahora ahora ya no ahora ya no eh, ahora ganó muchas más perres y, y de aquella la verdad que no me acuerdo con la entrada igual también a las 8 de la mañana no sé a qué hora salía pues igual también a las 6 de la tarde ¿Mm? lo que pasa que de aquella ya era verdad y era como ahora que llegué que ye una puta mentira mentira con dobles con dobles y tres con es con el 7 el y tres m e n t i r a 7 u 8 espera m n t i r a no 7 joder 7 el y 3 pues una mentira con les con el 7 con el 7 el y 3 Ay, dios mío Qué tristeza, qué tristeza, ¿eh? Ahora trabajar como un esclavo. No sé por qué. Oye, mira, acuérdame cuando, cuando ya era más mozo y pensaba en la gente drogadicto, ¿eh? o, o la gente que ya era, bueno, pues preso de, de sedes de o tal. Y decía, imposible que que en eso. ¿eh? ¿Cómo puedes convertirte en, en, en drogadicto? No sabes ya de sobra que eh, Que es malo, que ya que negativo, que. Eh? No, no, no lo sabes. Entonces, ¿cómo puedes caer en ello? Y decía antes eso, de, bueno, vas poco a poco, vas como que con un te no enteres. ¿eh? Pensé muchas veces en la, en la metáfora esa también de la. de la rana en el agua hirviendo. Oye, perdoné que fue un inciso. Ma, eh, tú que vi que con, contestaste. Eh. Después, después, eh, después ni voz alta, ¿vale? <ríe> Venga, eh, de, de momento está ahí. ¿eh? Eh, sigo, sigo con el tema que estaba. Y eso, pues pensé muchas veces en la metáfora esa de la rana, que una rana en agua hirviendo no entraría. Eh, yo si me llamen por un trabajo y me dicen, ah, mira vas a trabajar dos horas diarias y, y tal, pues pues seguramente no lo cogía lo que pasa es que bueno, Engañan, te meten en agua frío ¿eh? van subiendo la temperatura una vez ya hasta ya adentro ¿eh? van subiéndole, subiéndole tú, bueno, pues un poquito en más no pasa nada, un poquito en más no pasa nada Y, y la rana ya una vez está dentro pues bueno, eh, pues ya se, eh, ya se, ya se, ya se, bueno, ya está metida en el agua, ya se acostuma, ya se falla lo que vaya veniendo. Y el agua va subiendo y subiendo a temperatura ¿eh? y el trabajo va volviéndose más y más insoportable y la rana acaba por morrer, morrer escaldada, ¿eh? Y, y bueno, pues supongo que yo acabaré también por por, por morrer reventado por este, por este trabajo Porque quítame de hacer tantas cosas No sé, dar tampoco, ya que me dé así gran cosa Bueno, sí, tampoco quiero ser malo del todo De alguna satisfacción si sí me da Pero son tan increíblemente pocas respecto a los disgustos Que, que yo cuido Que, que no vale la pena No vale la pena Y vosotros decís, pero coño, si no vale la pena ¿Por qué sigues ahí? <ríe> Dios, qué pregunta más ¿eh? Qué pregunta más fonda Qué pregunta más fundera ¿Por qué? No sé ni yo, madre de Dios No sé ni yo Porque estoy en un sitio ¿eh? Que me quita de hacer Tantes, tantes cosas Porque podé ponerme a comparar, ¿Cuáles son las cosas que antes no podía hacer y que sí hago ahora? Y al revés, cuáles son las cosas que antes hacía y que dejé de hacer por cuenta del trabajo. Y ahora hago cosas como, oh, garrotasir. Qué hoaje como molo. Garroto puse siempre que tengo ganas. Compro queso curado. Si <risa> sí puedo hacer todas esas cosas. ¿eh? No puedo ir mucho al monte. No puedo dar mucho en bicicleta. Entonces cosas porque, bueno, pues como estoy todo el día sentado, tampoco canso. Porque canso mentalmente y no tengo ganas de nada. Si cansancio mental eh, va a lo físico. Y, y estoy hecho una mierda Cada día peor, obviamente Cada día que no ejercites ¿eh? la, la, la musculatura la, el, el, todo el sistema musculoesquelético Cada día que no lo ejercites Está un poco peor Entonces, Cada día estoy peor Cada día estoy un poco peor Cada día estoy más flaco Sí, ahora puedo comprar que eso curado Pero que en verdad si No tengo no tengo ganas ni de comer ¿eh? Ni siquiera tengo... No sé... Bueno, ya de cocinar, ni de coña... No. Las pocas veces que, ¿eh? que... Que agarro algo de comer... Pues algo que no... Que no haya que cocinar... Una tristeza enorme... Ya que no puedo... Atender la, la mi huerta... ¿eh? Este año no voy... Voy a intentarlo con todos mis fuerzas... Pero creo que no voy a poder... ...semar los... ...los ayos... ...pero tengo que... ...tengo que hacerlo como sé ...porque yo prometí a mi abuelo que te iba a llevar ahí... ...que te iba a llevar ahí uno... ...y entonces es, ...tengo que... ...tengo que... ...tengo que hacer por semar esos ayos... ...no sé cómo lo... ...voy a facer pero... ...pero no puedo dejar eso... ...y sabéis lo... ...lo más triste... ...hoy me pasó una cosa que... ...bueno... Y comentándolo, bueno, todos estos temas así, un, un poco chungos con, con otras personas que también están allí y que, bueno, que están intentando animarme para que tirara para adelante y, y estas cosas Dice ellos, bueno, lo peor de todo es que este año no voy a poder sembrar los rayos Y van a ir ríense Anda hombre, no lo dirás en serio Sí, sí, lo digo en serio para mí eso es extremadamente importante para mí eso es un símbolo de yo querría terillí, querría poder segar la hierba querría poder podar los árboles ¿eh? la circunstancia esa de que este año tuve hiperresabondes como para comprar un, ¿eh? una sierra mecánica con la que poder podar con mayor facilidad igual no voy a poder ir a podar ¿Qué más da? Ay, van a quedar todos allí, no, no voy a poder semar nada. ¿Y qué más da? Aunque faiga el esfuerzo de, de, de semarlo, no voy a poder de cuidarlo. O sea, que sus patates. Va a quedar todo ahí, bueno, sí. Que faigo el esfuerzo de... de, de ir a, a semar los Bueno, pues fue con el esfuerzo de, de, de Semar los ayos, pero, pero Semar los años Y a cerrar la, la tierra hacer ¿eh? el, el Semillero Cripar un poqueñín el, el compost Llenar los vasinos de ¿eh? De de, de yohun, en mi caso Yo uso vasinos de iguru, todos usan alveolos Y tal eh, Llenarlos con el con el compost y, y meter dentro el ayu y meterlos en el invernadero dirá de si vez en cuando a ver cómo van creciendo si están muy muy muy secos pues te hallo un poquillín de agua a poco porque si no casi más que pudren el ayu necesita mucho mucho agua y cuando ya, ya echan los, los cotiledones para arriba cotiledones el, el ayu y Monocotiledonia Y ya mejor cuando salgan les, les fuelles. Pues te esplantalo, hacer ¿eh? unos, unos sucos. Yo planto en sucos. A mi abuelo plantaba en, en riegos, ¿sí? yo, yo en sucos. Cuando eso pues montaron unos, unos sucos, hacer unos furaquinos. ¿sí? Y entre los sucos y los furaquinos pues metiendo los rayos ellos un chorritín de agua por lo menos acá para que la tierra alrededor de, del sitio donde los semes alrededor de, del, de la raíz del, de, del ayu pues para que se feje un poco como un poqueñín de barro ¿eh? y se pega a, a las raíces eso aprendílo también de, del mijuelo ¿eh? y una vez ya tan derechinos y guapos pues allí Y ta la tala Eh, está la tierra ya regado de manera que que agarre que bien alrededor de, de la red del ayu pues nada luego ya lo que tienes que hacer y hallarlo de ese mes en cuando para que para que no crezca las malas hierbas hallarlo arrendar a lo mejor ayu tampoco llegue que tenga tanta falta de arrendar pero bueno estará un poquito estará un poquito impendiente de él ¿eh? haz algo que, que no sé si si este año voy pues es que nada a hacer ¿Mm? Dios, ahora mismo <ríe> ahora mismo tengo ganado de o de mañana quedar en cama ¿Mm? o de pasar por allí y decirme las marcho estamos a qué estamos hoy? estamos a, a día de uno de ver ellos perros igual no porque bueno como tienen que pagarme vacaciones y toda esta pesca pues pueden restar los los 15 días de de previso pueden restar los de pueden restar los de sí porque pienso digo no voy a ser digno y voy a ir a semar los años igual anedónico <ríe> tienes que ser realista si sigues y los ayos van a quedar en sin semar ¿Mm? no más a poder semar los ayos no sé no sé cómo cómo voy a cómo voy a hacerlo no realmente realmente jodido no tenía intención de que de que saliera esta noche este este tema pero pero bueno la cuestión es que que salió ¿sí? voy a poner otro otro cantar sí voy a poner uno eh, mira voy a contar vos también una historia una de las cosas que me disgustan tanto de este de este trabajo y eh, la chorrada esa de que en Schenaigne en Schenkenaigne te pregunte si puedes ¿sí? que que asuman ¿sí? que la la gente asuma la empresa asuma Que tienes el, el tiempo necesario para Pa, pa tener de ese mes en cuando a Madrid Eh ah, Ya dirán ellos, total ¿eh? Si pierdes, si llega de pasar 10, 12 horas Metido en el Metido en el, ¿eh? en la oficina Pues también si lo mando Dos días enteros para otro sitio para ¿eh? pa Madrid en este caso no tiene porque parezca mal, no ¿eh? No puedo hacer anedonia. La semana pasada no, no, en un hubo en por culpa por culpa precisamente de por culpa precisamente de eso bueno sólo tuvo una cosa buena bueno charlé bien en algunos momentos buenos de algunos menos buenos y tal en general me parece una ¿eh? una mediocridad y una mezquindad una mezquindad y ya la palabra por parte de a la empresa y, y peor todavía más mezquino y más miserable yo por aceptarlo pero bueno tuvo una una parte un poquillo buena que ya queda la que de la que volvía eh, en el tren bueno pues en el tren ponen de vez en cuando ponen un vídeo por tal pues enchufar unos unos auriculares para sentirlo yo nunca me dio por sentir a ver pone ahí, películas historias que no me interesan lo, lo más mínimo. Por embargo esta vez de la que volvía eh, empecé a ver Digo, hostia, y si y Jorge ilegal y resultó que están poniendo el documental este documental que se hace en poco sobre sobre sobre los ilegales sobre toda la historia de, de los ilegales el se tituló mi vida entre las hormigas Pues me la de Dios, pues toma la de Dios Velo y bueno, recomendamoslo a todos. No sé si se me nota ¿eh? la fascinación que me producen ilegales. Pero pero bueno, sí que me fascinen un poqueñín. Como me fascinen un poqueñín, pues voy a poner un canta de ellos. Vale. Venga a sentirlo. Y, y después, después sí que tengo yo muchas ganas de yer, a ver. Eh, Es lo que me puso en macetos del su primer recuerdo de anedonia. De Venga, sentía pues y le haga el legal El teatro habitual de, de Nedonia, de, de, de, de los primeros tiempos, no sé. Mira, es así que no sé cuándo, ¿cuándo fue la. Eh? Cuando Punsi. Eh, la banda sonora del club de, de la lucha como, como música de fondo. ¿Eh? ¿Eh? Que no sabe. ¿Mm? ¿Eh, Macetu, eh, Ley de Corazón, de alguno de los dos, eh, ¿sabe eso? La verdad que yo tampoco lo sé, ¿oíste? Mira, por embargo la la Lady, la Lady sí que sí que supo y está ella aquí tofuca diciéndome, oye, oye, mira, a ver, que hacerte, hacerte una de las les, les preguntas. Pues mira, dime que la, la primera vez que, que, que pues la de. que no te collan de con dos. Al final, que fue en el, en el programa 160, dice, joder, oh, hostia ¿Eh? <risa> esas cosas? Pues eh, esta que lleva una, que lleva una friki ¿eh? Está claro que lleva una friki Y en cuanto a Macetu, eh, pregunté a Macetu Por la suprimir al, al cordón de, de este programa Y dime lo, lo siguiente dígame, eh, No recuerdo la primera vez que escuché a Nedonia Lo que sí es sé Es que fue por la frecuencia modulada. De hecho, creo que conocí Radio Cuca escuchándote primero a ti. ¿Eh? Eso sí que es raro. Y antes solía escuchar el programa a través de la radio, ahora normalmente por Internet y eh, tengo escuchados muchos programas guardados en el archivo en el archivo punto org. Eh, me dice que hace cuatro años o así que conozco este programa. son los cuatro años, joder, y mi que me da la sensación que lleves, que lleves más, más tiempo aquí, eh, porque la verdad que joder, los, los chateros son la son la vida de este programa, ¿eh? No sé si es si que arrancó, miraba para el chat o tal, pero pero bueno, siempre me hizo, siempre me hizo volver Acuérdame de, de muchos de los de los chateros que entraron por aquí. Eh, por supuesto, el oyente londinense como voy a hacer el oyente londinense? Que ahora me es mutano oreña ya no nada Pero bueno, y que ya no, no creo que ya sientan Hay muchos años Que ya no creo que sientan ya sentíala cuando, estaba, cuando te veía estaba antre eh, En la, la perfida En la Pérfida. Al, al cordón de del oyente indignado eh, que, que llamaba, sí, llamaba por teléfono sí todos los hermanos eh, Para contar de alguna de alguna de al indignaciones. Eh, da de aquel tiempo de eh, que, que se me metían al, al chat habitualmente el, el, el fóbico, eh, Lucía y, y el cabezón. Metíase sobre todo esas, esas tres personas. Metíase también ahí una personalidad extraña que se hacía llamar Miriam. pero bueno que hacía comentarios muy extraños y bueno no lo sé yo eh no lo sé yo mira curiosamente esa chatera no hay yo ciño y a los demás a los demás sí después joder maceto pues yo fuego te casi de aquel tiempo y mira tú eh quién te iba a decir los cuatro años no es nada más cuatro de diez pues yo cuido que que son más Luego apareció la, la, la mujer esta, la, la Marie <ríe> la Marie que resultó que, de, que decía que, que me sentía en el otro de la mar. Y decía, madre de Dios, pero pero ¿quién va a sentir este programa desde el otro lado de la mar? Pues, pues resulta que sí. Hombre, y el madero, dice, me hace todo el madero, joder. Si sí, no, el madero huye extremadamente fiel. Bueno, ni siquiera él es fiel de todo, porque ya no se mete, ¿eh? Esta noche, por ejemplo, nunca el Madero y Mira que el Madero tuvo años Joder, sí, sí, sí fue Se sí entiende fiel, nunca ha dicho nada Nunca ha dicho nada en el, en el En el chat, eh Pero, pero tartaba, estaba siempre ahí Pendiente, ¿eh? sintiendo Y yo que sé, que más gente A lo mejor no en el chat, pero bueno, también Para aquí, para el estudio Pasó un montón de gente Por pues yo que sé, me Ya prácticamente alentamos Yo que sé, pues acuérdome de, del Richie, ¿eh? del Richie, acuérdome. De, bueno, el maniego vino muchas veces, ¿eh? vino muchas, muchas veces. Eh, el trovador, vamos, ni me acuerdo el número de veces que, que vino el trovador, sigo pensando. Voy ¿eh? ponemos también unos deberes, coño, para el próximo día. Macetu, Lady, ya que sois los dos que, que vos metéis al, al chat últimamente, para la semana que viene. decirme el vuestro programa favorito. Joder, uno, uno del que tenga ese un recuerdo, o a lo mejor lo tenéis ahora mismo, ¿eh? uno que decís, hostia, pues yo acuérdame de este y la verdad que fue tremendo. Yo me básicamente de, de dos, ¿eh? De dos y, y en los dos estaba, estaba el trovador. Hubo quien me dicho alguna vez que, que el O sea que la, la sinergia esto de, de cuando tenemos presentes el, el trovador y yo en el mismo programa Que usted que, eh, que, que daba un, un resultado magnífico Yo recuerdo de aquel choque de trenes y de aquel control aéreo El control aéreo que hicimos cuando, bueno, pues cuando el gobierno decidió militarizar ¿eh? Militarizar el, el control de los cielos Y acuérdame de aquel choque de trenes que, que hicimos aquella noche, en la que en realidad no chocó ningún tren. Lo que hizo fue descarrilar un y que chocar en dos trenes uno contra el otro, descarralo uno. Pero aquellos dos programas a mí, hostia, uf, guardo, guardo, la la acordanza ¿eh? de ellos como de un par de los mayores de ¿eh? un par de los mayores de Anedonia. Eh, mira, Macetu, Macetu Coincide en el choque de trenes Y el del macarra del instituto <risa> Sí, la verdad que también Además decía no, no, no sé, puede que más Es aproximado, no recuerdo exactamente Eso era refiriéndose a los años Que puede ser cuatro, puede ser de alguno más Igual puede ser de, de alguno más ¿eh? Eh, Pero bueno que coincidimos con el choque de trenes Hay incluso de alguna otra persona Yo que sé, pues el la anabásico, el la anabásico que, que estuvo aquí de alguna vez y que, bueno, pues que también ya se entiende eh, la anadonia, unos es más ocasional otros más, más fijo y tal, y también decían en dos Rotoz que él quedaba con, con el choque de trenes, eh, que él quedaba con el choque de trenes, porque el otro parecía que a lo mayor que, eh, que esbarrábamos un poquitín y que empezábamos a hablar de ...de cosas más etéreas... ...no sé, me cuido que no... ...que hablamos de la cruda realidad... ...pero bueno, a lo mejor en el de choque de trenes... ...todavía ya iremos más... ...y más realistas tendría que mirar de cuándo será... ...de cuándo será choque de trenes... ...madre de Dios, cuántos años hay de... ...de aquello... ...bueno, hay poco fue el aniversario... ...lo que pasa que como no sé... ...cuántos años se cumplían de, del accidente aquel... ...que decía yo, mira pues... ...pues de aquella... El, el, el trovador y yo decíamos estas cosas. Bueno, en fin, sabe Dios, muchas cosas, muchas cosas tienen salido en este, en este programa. Y aprovecho un poquillo para ir contándoos cuál es la, la intención que tengo para celebrar esto. Celebración, hay poca, Esa celebración muy poca. A ver, tampoco ya, que ya tanto que celebrar, bueno, otros dirán que sí, meca, 10 años haciendo un, un programa, el mismo programa. Eh, bueno, pues, oye, yo no ya está, tan tanta importancia, porque, bueno, curiosamente, oye, eh, gusta, gusta a la gente y ahí hay ahí un, una sentencia fiel, eh, bueno, no sé, oye... ya os digo nunca lo entenderé pero, pero yo encantado ¿eh? joder. encantado y honrado de que de que asignas, de que sella nada pues supongo que este mes dedicaréme a, a, a recordar básicamente eh, el jueves que, que bien bueno pues tenía pensado hacer una hacer una cosa hacer un poco de audio chat ¿eh? No sé si, si Macetus y Lady, bueno, pues como veis, veis la idea, no sé ni siquiera si técnicamente por pues, hacerse, ¿eh? cuido que sí, eh, yo sí, si, si tenéis gana, si os apetez, yo os diría que, bueno, pues que nos pongamos en contacto esta semana, si queréis, si os apetez. ¿eh? porque una cosa allí que apetezca es aquí al chat y otra cosa que que apetezca bueno pues darse a, a conocer de otra de otra manera. Bueno, yo si, si vos apetece, bueno, pues mandáis un correo al si, gmx.es y ya miramos a ver si hay manera. Y que igual no la hay, ya os pues digo, a ver, que, que técnicamente no tengo ni puta idea. y sí que para para el bienres que bien ¿eh? Eh, no le di corazón de, de pie video chat no video chat no audio chat si si queréis pero pero no me no video chat no pero si el anécdota miserable no tiene no tiene imagen no tiene rostro ¿eh? ¿Para que quieres verlo el que lo tiene y otro ¿eh? el anedorico miserable llena más un, una voz Y era más una voz, y, y una actitud, y no sé, no sé exactamente lo que lle Un miserable, básicamente y eso, ¿eh? no no más. El viernes, cuido que el viernes que viene o, o para el siguiente, ya sé que es un viernes, pero por Dios, un viernes, ¿por qué? Bueno, pues porque me, me sale a mí de, de los cataplinos, uy, de hacer un viernes. Eh, mayor que el que ven yo cuido que dentro de, de un par de ellos sí, No lo sé ni yo, de vos cuenta estoy una vergüeña sí, Dentro de, de un par de viernes, hoy el día 2 O sea ya que eh, de, para el que ven y 11, para el 18 van así pues para el 18, vamos a ponerlo sin allá Para el día 18, eh, viernes día 18, vale, es 10 de la noche Vamos a... Voy a facer aquí Un programa especial Un programa especial al que voy a invitar Bueno, pues a xente que Que por pel estudio de Nenoria Voy a invitarlos pero En sin obligación ninguna Sencillamente voy Sos sencillos Voy tallos la Posibilidad de venir Si os apetez Y... vendrá de alguien bueno pues si si bien de alguien a mí prestarme la de Dios hablar falar con él hablar de les acordantes de eh, de, les, de los recuerdos que tienen ellos de de este programa de, de los que tengo yo de, de cómo empezaron a sentirlo de de cuándo de bueno pues da un montón de da un montón de cosas vale Eh, esa era mi idea Igual no me naide, ¿sí? Si no me aire Pues no sé Fadré una, una noche musical Sí, voy a hacerlo así ¿no? Una noche musical Voy a hacer, voy a dedicarme Voy a hacerlo así ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? Que, eso, que eso puede ser Pues muy prestoso ¿Sí? Este programa que nunca hay de música Pues convertirlo en un, en un programa de música Pero bueno, yo espero que que tal alguien venga, que tal alguien falle, un poquillo aquí, aquí conmigo, y bueno pues que lo sintiéndes, pues encuentros de sentirme a mí nada más, como toles semanas pues también sentáis a, sentáis a dar algún otro, eh, otra gente que lo mejor, que lo mejor pueda, pueda venir aquí conmigo y joder pues, pues que cuenten cosas, cosas dis, cosas distintas, eh para otro otro cantarín mm, ¿Qué cantarín podría poner? Mira, voy a poner uno al azar Vamos a ver mm, Ilegales Pero bueno, ilegales ya puse muchas veces La trinca a La trinca ya la puse alguna vez tributo sinfónico los Beatles no, Pero yo muy largo eh, Los pequeñiques eh, No sé ni cómo son esos Eh, oye, pues que voy a tener que, que poner eh, a los ilegales otra vez Sí, voy a poner un, un cantar de ilegales No, ah, bueno, el cantar triste ya lo puse No, no voy a poner un cantar triste otra vez Quiero poner un cantar eh, Bueno, no sé si llamar cantar alegre a esto Esto va alegre no un ye, pero, Pero sí que ye... Joder, que gusta más mío, hostia, ya está, no hay, no hay más que no hay más explicaciones que andar dando. Voy a poner este cantar porque porque a mí eh, me gusta, ¿vale? Y a vosotros espero que os guste también. Si no os gusta, oye tendré que seguir siendo un pequeñín el el anedónico de toda la vida. Y decir eso de si no os gusta, aguantáis el programa ya mío. sex seguir, seguir, seguir, seguir sintiendo anedonia, seguir sintiendo Radio Cuca, seguir sintiendo la Radio Libre de Bio, y seguir sintiendo al anedónico miserable. Mira, tenemos, tenemos una, una conversación aquí la la Lady esta y, y yo. Porque bueno, te hablando un poquillo de esto que dije antes, que fue lo único bueno, que lo único realmente bueno que tuve de, de la visita a esa, a la pesto repelente ciudad de, de Madrid, que fue la posibilidad de la que venía en el, en el tren de ver si documental ¿eh? Eh, acerca de, de los ilegales. Eh, bueno, pues la mujer esta tenía también ganas de verlo. ¿Eh? Un curiosidad y preguntóme ver tal título y supongo que lo habrá buscado ¿eh? pillina seguro que lo buscaste por internet para descargarlo de manera ilegal pero bueno también es verdad que un documental sobre ilegales bastante lógico descargarlo de manera ilegal lo que pasa que bueno pues precisamente el, el Jorge ilegal ¿eh? con estas cosas completamente legal defiende mucho los de él tía y un defensor de los derechos de autor de estas cosas tremendo tremendo tremendo que seguramente que que que lo tiene por ahí por ahí bastante bastante protegido bastante protegido por eso prácticamente de estas cosas le tanto poder velo porque si no igual no no llega no llega quién no velo y díchome también Díjome también que yo, la verdad, de su nombre, pues canciera, dije lo de, lo de celebrar, celebrar el, el día 18, hacer este programa, programa especial de Anedonia, hacer el día 18, pero yo sí sin, sin más atención, ¿no? el día 18, como podría ser cualquier otro día, el 18 de Payar, es que ya viernes tal, oye, pues no resulta que dice hasta meca el cumpleaños de del amor Coño, o sea, ya veis de sobra, digo yo que lo sabréis, que, que la, la mi admiración por, por al Moore es bastante grande, ¿no? Eh, hombre, el autor de Dópez de Mendeta, como panón, no, como panón He sido me el autor del libro, por favor, la película allí apestosa, allí una mierda él opina exactamente lo mismo que yo, eh, o sea que, que en ese, en ese aspecto pensamos, pensamos exactamente igual. y bueno supongo que esto va, va a ir acabando va a ir acabando ya ya toca hombre ya toca ya mucho tiempo que llevo que llevo aquí el que llevo aquí el micro eh, mira y ahora mismo son les mm, 22 y 26 minutos de la noche 24, 25, llevo eh, 27 horas y media aproximadamente En, en, sin ver, en sin ver el cielo ¿eh? Eh, supongo que a ver pues hoy dormiré mañana salvo ataque de dignidad que cuido que cada vez está más está más yo así ¿eh? no me veo yo volviéndome digno ¿eh? de, de la noche a la mañana y nunca mejor dicho ¿eh? queda mientras ya existiendo Anedonia queda una pequeña esperanza. A lo mejor ya un día en que el anedónico miserable también muerra. ¿eh? Y entonces nada más quedará el otro que llegue mucho, mucho más miserable todavía que yo. Pero bueno, mientras tanto todavía queda ese pequeño resquicio, esa pequeña probabilidad de llegar de algún día a la a la dignidad. ¿no? Desgraciadamente. Que sería mañana no imposible Pero ya es muy improbable Si no pasare Pues supongo que ¿m? Que diría otra vez a trabajar Y volvería a meterme todavía de noche En ese, en ese despacho del, del fondo en esa sala en sin ventanas Curiosamente escribí un relato Hace muchos, muchos años Los que describía como una persona sudaba frío Nada más de pensar ¿eh? En En trabajar en una sala en sin ventanas Como yo fiertaba en un trabajo maravilloso Muy bien pagado Pero en una sala en sin ventanas Sudaba frío Y marchaba de allí corriendo Mira <ríe> Mira ahí como acabé ¿eh? trabajando en una sala en sin ventanas Bueno, pues suponiendo que mañana salga la hora y mucho, mucho suponer, saldría a las 3 de la tarde. Suponiendo que eso se yacina, que eso pase, no creo, ya pues digo, no creo. Entonces serían 8, 9, 2, 12, nada, 13, 14, 14, 14 horas. ¿Eh? 44 horas sin ver el cielo Bueno Pues viviese, ¿no? 44 horas sin ver el cielo Hay presos que pasaron años en ver el cielo ¿Eh? Dime, la ley de asesinar al otro ya sueña hasta de su cuerpo Sí, no estaría mal, ¿no? <risa> Cualquier día lo, lo fadré Pero bueno Oye, que... Estamos celebrando 10 añinos, ¿no? Sois 10 añinos más viejo, anedonia, y e también de más, más bella. Y, oye, pues, entre los dos estamos, estamos más cerca de la muerte. Bien. Como, y el día que acabe, como dicho aquel día Jorge Martínez, precisamente, en la plaza de la catedral, cuando supuestamente se separaban. ¿Eh? Cuando supuestamente se, se separaban eh, Dicho que yo, eh, todo el mundo estábamos tristes Diciendo, no, no, no, vos se partéis no. Dicho eso, eh, tranquilos No es ninguna tragedia Solamente es el fin Bueno, pues no sé si alguna vez era el, el fin de Anedonia pero, pero espero que no Espero que, que hayan sido capaces de hacerme dejar de de caminar que haya sido capaces de hacerme dejar de ir al monte que haya sido capaces de hacerme de dejar la huerta no sé si serán capaces de hacerme dejar de semar los rayos espero que no porque eso sería muy triste pero, pero que ya sería el Seguramente el fin de esta vida sería si de alguna vez fueran capaces de hacerme dejar la cuca, de hacerme dejar a nedonia. Si llega un día en el que en el que eso pase, ¿eh? será, que, será que, que ya no hay nada que hacer. Ese día será el día en el que. que ya me cayeron espero que no llegue nunca se vea espero que no me collan vale y de verdad espero espero también de verdad os lo digo espero por favor que que no nos callan vale que no nos pillen que no te callan ¿eh? Seguí ahí pero están aquí la, la semana que viene mal ¿vale? venga solo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 Pensado por arte de magia Tiene vida propia Y va cambiando Según convenga te dar biografías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 Mira y verás Cómo te sorprende El poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta gabardina, Cabardina Pero nunca de gallumbos Y todos a una Pisándote la chepa Arrampla Trinca Malversa Que el paso doble Y la cuerga flamenca Y con ellos ¡Viva las caenas! ¡Rompe ya!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 te cojan! ¡Que te cojan! Eres un canijo pero sabes ya que a la vida das a verla Pero esto es lo que hay Y eso es lo que pasa Si no quieres caldo Toma siete tazas Todos saunar, pisándote la chepa Arranfla Brinca Malversa Que siga el paso doble La cuerda flamenca Que grita con ellos ¡Viva las caenas! ¡Trompe ya! Tu silencio ¡Dale duro que te dio primero! Un día la disidencia piensa y que no te cojan. che non que no, che non te cojan. che no, que no, che no te cojan. te cojan. Que no, que no te cojan. Que no, que no, que no te cojan.